El 10 de octubre el violento、eh, l a amenazó de que se iba a acercar al domicilio, tenía una perimetral vigente, este, sin embargo se acercó igual.、Eh, había amenazado con matar al hermano de Brenda. Cuando llega al domicilio, justo el hermano de Brenda sale、eh, sin verlo, por supuesto, y、eh, comenzó a agredirlo violentamente.、Eh, tenía algo en la mano, no se sabe qué era. Este, Por lo cual Brenda tomó un cuchillo, salió y, y defendió a su hermano, y por ese motivo, a partir del 10 de octubre, está detenida. Este, Y bueno, hoy estamos convocándonos acá para pedir su inmediata libertad. ¿Brenda quedó detenida ese mismo día? Sí, sigue、sí, ese mismo día, en ese mismo momento.、Eh, ¿Cuál es el, la, la fiscal que interviene y quién está a cargo del caso? Eh, la familia aún no s a b e la UFI 18 ya está, está tramitando la, el caso. Recién ahí nos vamos a enterar porque justamente esta convocatoria se hace a partir de que Brenda sigue detenida este, y de que no, su familia no, no está manteniendo comunicación ni con la fiscalía ni con este, la abogada defensora oficial, d e s de acá de la defensoría de Malvina. s Claro, claro. Y、eh, bueno, la intención es、eh, poder tener algún tipo de. De reunión, de arrancar con esta movilización, algún tipo de encuentro con la fiscalía para que exprese o cuente por cuáles son los argumentos para tenerla detenida tantos días? Sí, por supuesto, primero que sean, la familia sea atendida por la defensora oficial para contarle cuál es la situación y la estrategia y después poder tener una entrevista con la fiscalía que e se t truce en la causa.、Hmm. Hasta ahora、eh, la concentración empezó hace un ratito nada más, ya、eh, bueno, han podido negociar la posibilidad de la reunión. Eh, sí, sí, estamos esperando algunos medios que están llegando, así que una vez que eso ocurra, vamos a、eh, ingresar a su salida para, para comentar lo que, lo que vinimos a solicitar. En este tipo de casos, se supone que、eh, la persona, en este caso Brenda, debería estar en libertad de, digo, de ser detenida, y una vez que se conocieron, porque había antecedentes de violencia de género y había una restricción perimetral, además. Sí, por supuesto, pero bueno, lamentablemente sabemos que la justicia a la hora de accionar frente a, a mujeres de, de, de situaciones económicas vulnerables es inmediata. Lamentablemente no es la misma justicia que, que, que tiene que detener muchas veces los violentos que ponen a riesgo la vida de miles de mujeres. Ahora también se está acercando otra chica de llamas Florencia que hace 15 días, un mes atrás, estuvo detenida en una situación sumamente similar. Similares características, eso quiere decir que la justicia llega tarde o no llega nunca, es,、eh, y cuando nos tiene que detener a hacerlas porque nos defendemos, porque otra situación no nos queda, terminamos presas, ¿no? Es una justicia、eh, misógina, machista, patriarcal y aleccionadora.